...en Periodismo Turno. Mañana son las 9, las 9 en punto de este viernes 14 de octubre de 2016. Eh, vamos a charlar unos minutos con la dirigente de APANI, eh, de la Asociación Protectora de Animales, Rita Zule. Eh, Rita, Pablo Cucharini, Julio Santarelli, te saludan. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Eh, Rita, estuviste presente ayer en la sesión del Consejo Liberante donde se aprobó la prohibición de comercialización en la ciudad de Santa Rosa de la pirotecnia y hubo festejos... Sí, la verdad que eh, viste que de, 24 horas después uno comienza a mirar lo, lo que vivió el día anterior con más tranquilidad sí. y sí, estábamos ansiosos en la, en la sanción de esa ordenanza que es una ley municipal, eh, porque bueno, habíamos puesto sobradas expectativas en poder tener una fiesta, empezar a tener fiestas en paz, respecto a la pirotecnia, pero también estaban involucrados en ese proyecto que, de, que nosotros este, aportamos a, a Pueblo Nuevo, eh, los padres autistas, de los niños y niñas autistas, eh, y bueno, yo creo que hay un 90% de la población que está en contra de la pirotecnia que tiene todos efectos contrarios, no de donde la mires, solo beneficia a los que les importa nada al otro y, y tira bombas destruyendo de en cualquier lugar, en cualquier momento, en, ante un, un sanatorio, una clínica, este, tirando los petardos y las bombas eh, en la vía pública sin preocuparles si termina lesionado un perro, una persona. Así, y de hecho lo hemos vivido en dos circunstancias aquí, sí. con, con el SOEM y con luz y Fuerza. Sí. Eh, así que... Bueno, estamos contentos, aunque atentos. ¿Por qué atentos? <ríe> y estamos atentos porque creemos que hay posibilidad de que, o sea, no, yo en lo personal dudo de que tengamos unas fiestas en paz. Mm. Una normativa vigente no garantiza de que las cosas se hagan como corresponde. En cualquier sociedad este, que respeta las normas vigentes, esto sería un avance espectacular. Eh, Yo me remito a la realidad de Santa Rosa que se traslada a la provincia y si querés a todo el país. Está prohibido tirar basura en lugares que no están permitidos. Sin embargo, la ciudad está llena de, de minibasurales porque la gente tira donde le queda bien. Claro. Está prohibido circular sin casco para los motociclistas. El 90% de los motociclistas circula sin casco. Y está prohibido que vayan más de dos personas en una moto. En el 90% de las motos circulan hasta cuatro. Pasar en rojo está prohibido. La gente pasa en rojo. Es decir, esto nos muestra como una sociedad que vulnera las normas vigentes. Por lo tanto, sería muy ilusa pensar que el 24 y el 31 vamos a tener fiestas en paz. Pero la normativa vigente es una herramienta que por lo menos nos permite intervenir a los que queremos que las normas se cumplan. Nosotros vamos a, a llevar adelante una actividad de este, antes de fin de año, en diciembre. Queremos hacer alguna caninata por la Plaza San Martín con nuestras mascotas, invitar a la gente, concientizar sobre esta normativa vigente. Pero también vamos a hacer un trabajo que creemos que tiene que ser en red con todos los vecinos que quieran colaborar distribuir algunos volantes, sobre todo en los comercios barriales, donde sabemos que la gente, por tener un ingreso más, compra en cualquier lugar, en Buenos Aires, en Mayorista, y le vende a los chicos, desde Cañita Voladora, La Estrellita, hasta Pirotecnia de Alto Voltaje. Claro. Y queremos distribuir volantes advirtiéndoles que, quienes tengamos la posibilidad, vamos a mirar un poco esos comercios. Y donde veamos que venden pirotecnia, los vamos a denunciar. Y van a ser pasibles de una inhabilitación de tres años. Aquí en, en Tuay eh, no está prohibida la no, comercialización. ese es un tema. Claro. Tuay y Anguil. Y Anguil también. Sí. sí, así que bueno, nos queda ahora reunirnos, pedir una reunión con el intendente de Tuay, con Ariel Rojas, eh, ver si hay alguna posibilidad de Anguil. Porque lamentablemente también eso es un, es un riesgo, eh, la gente puede ir a comprar allá, y mm. de hecho es probable que lo haga. Acá se va a vender, seguramente, mm. porque eh. es, estamos convencidos de que hay gente que no le importa ni la ley, ni los riesgos, ni nada. Pero bueno, estamos contentos porque es una herramienta legal, que no es poca cosa. Sabemos que el Estado no tiene, cuando hablo de Estado desde el municipio, el recurso humano para el contralor. Tampoco puede haber gente en cada una de las casas del municipio controlando que a las 12 de la noche no pongan, no, no usen pirotecnia. Eso es consciente y es, es real. Por eso digo, este, quienes tenemos el compromiso de velar por, la, por nuestras mascotas y y los padres que también han participado en esta en, en la construcción de esta herramienta legal, eh, tendremos que ser de alguna manera los actores y protagonistas de, de cuidar de que la normativa se respete, ¿no? Claro. Eh, Rita, te cambio de tema. Eh, a nivel nacional está avanzando, y, y te diría, en un avance importante en el Congreso de la Nación, la prohibición de las carreras de galgo sí. en todo el país. Sí, ayer fue un día de fiesta doble, sí Este, yo le comentaba a un compañero nuestro también, colega, que fue un día de doble festejo, pero yo no sé si tuvieron posibilidad de ver algún video de, de los festejos de, de nuestras compañeras de lucha en Buenos Aires, en Capital no, Federal. No y, no, y decía que qué bárbaro, ¿no? este Todas mujeres, vale todas no. mujeres, eh, Y pensaba en, en las grandes eh, luchas y movilizaciones que tiene nuestro propio país, ¿no? Desde el Día de la Mujer a nivel internacional, con estas mujeres que dieron batalla y terminaron calcinadas, hasta eh, un encuentro de mujeres que va empoderando a las mujeres en su derecho, hasta ver la, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo que enfrentaron los peores años negros de, de nuestro país, y ver a estas mujeres, estas locas, hermosas, también ahí este, abrazándose cuando conocieron la, la aprobación en, el, en la Comisión de la Prohibición de Carrera de Galgos, la verdad que nos hermanó y nos hizo tan felices porque también nosotros la hemos peleado aquí, en, en La Pampa. Mm -hmm. A Pani ha sido en ese sentido quien ha trabajado junto a Ivalú Turmes, que es una gran luchadora por este tema, veremos qué pasa en el Congreso, vos sabés, Pali, que, que hay una sumatoria de intereses sí. y también presiones. Tiene media sanción igual el proyecto ya y ahora... Eh... Sí, tiene media sanción en el Senado y ya ha dormido casi todo el año en el Congreso y hoy tiene ya dictamen este la Comisión, lo que no es poca cosa, sí. digamos, ya eh, no va a perder eh, su, su tratamiento parlamentario, que era lo que temíamos que tiene en un plazo, así que... Sí. Yo creo que estamos a las puertas de que se apruebe la, la ley. Y ahí también vamos a tener una, una herramienta legal maravillosa. Pero también en, en, hay, en Capital Federal, en, en alrededores, está prohibido y sin embargo mis, mis compañeras proteccionistas, dos por tres, están llamando a la policía porque están armando una carrera, sí. aún con la ley en, en esa provincia que las prohíbe. Mm. Eh, y después vendrá la lucha para que se sancione una, una norma acá en la provincia de La Pampa, similar, o que se adhiera a la ley nacional. No, tiene que adherir. La no. realidad es que cuando hay una ley nacional ya tiene vigencia en todo el país. Mm. Ah. O sea, eh, debería ser de, de cajón ya eh, aplicarse... Eh, hay una ley de protección animal en, eh, eh, nacional. Esa ley tiene es de aplicación en todo el país, mm. eh, como una ley de niñez, como cualquier ley nacional tiene la cobertura en todo el país, por eso es importante una ley nacional, porque una ley provincial no impide que se haga en Córdoba, en Mendoza, este, en las afueras de la provincia, en cambio una ley nacional ya las prohíbe, mm. prohíbe en todo el país. Así que nosotros estamos expectantes a que eso salga, sabemos que es un proceso largo, no sé cuál va a ser la reacción de los galgueros con respecto a sus este, galgos, mm. porque para ellos es un bien rentable. Algunos, este, el 1% los querrá como hijos, como ellos dicen, y el 99% los tirará porque ya no les deja ningún tipo de ganancia. Mm. Y no tengo problema en decirlo, porque de hecho sí, es la sí. verdad. Mm. Así que este, tendremos que ver qué, qué pasa con ese tema también, ¿no? Y sí. Bien, Rita, queríamos tener la palabra tuya por el tema de la aprobación de esta ordenanza en Santa Rosa de la prohibición de pirotecnia y también eh, lo que está sí, pasando a nivel yo, nacional con el tema de los galgos. Yo con respecto a la, a la ordenanza, a la nueva ley esta que, que una vez que el intendente la sancione, eh, lo que pido a los vecinos es que armemos una red para que nos cuidemos y para que la normativa sea vigente, porque... Si miramos para otro lado, difícilmente la realidad. Y esto es colectivo, es un trabajo en red. Eh, nosotros vamos a hacer una campaña de concientización antes de fin de año para, para darle eh, un instructivo eh, de vecino, eh, de vecino en vecino, sobre todo para los barrios donde hay despensas que sabemos que se vende de manera ilegal, que se vende pirotecnia, que no se sabe el Estado, porque son las que quedaron del año pasado. Entonces vamos a trabajar para que esta normativa que tanto aspiramos sea una realidad. Bien, Rita, te agradecemos. No, al contrario, gracias a ustedes. Era la palabra de la dirigente de APANI, de la Asociación Protectora de Animales, Rita sublé eh, celebrando eh, esta sanción de la ordenanza que prohíbe la ah. venta de pirotecnia en la ciudad de Santa Rosa. 9 y 11 minutos seguimos compartiendo este viernes musical mirá con más cumbia ¿qué es esto? Leo Holly papá, mirá, escucha Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar